Para todas las personas que nos escuchan, las la somos, somos todas. todas. Cuando me das el beso de la semana, es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en mata. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. De mayor quiero ser un mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos nuevamente, las chicas de La Somos s Todas, en un nuevo programa. Tenemos gente nueva a la que ahora mismo voy a presentar a, a nuestras oyentes. Y tenemos, como siempre, aquí a Valle. Hola Valle, ¿cómo estás? Bien, pero vamos desde otra cosa. Claro, siempre dices、oh, eso.、Hombre. ¿Para qué vas a decir otra cosa? De otra cosa? Tenemos、digo? a t o ñ i r Hola. Que se、bien. van a quedar los auriculares.、Sí. Tenemos a Loli y Cecilia. Hola. Uy, esto está lleno de Lolas hoy. Tenemos a Lola Bello. Hola, hola ¿qué tal? Muy bien. Y una nueva adquisición. Viene de Becaria. La, la hemos contratado de Becaria. <risa> Se llama Lola Herrera. Hola, Lola. No, hola, buenas tardes. Hola. Y además de Becaria, tenemos una libre oyente que se llama Almudena. Almudena, hola. hola. Bueno, veremos a ver si se queda en oyente o participa. Pues tenemos también a, a nuestro chico de técnico. Hola, s e m a n Hola. Muy bien. Pues, ya sin más, vamos a empezar. Y antes de nada, antes de que se me olvide, voy a decir que hoy tenemos un regalo para nuestros oyentes. Tenemos un re... Vamos a regalar un libro. Así que estén atentos, atentas al programa, porque al final voy a hacer una pregunta sobre lo que hemos hablado aquí. Y si no se han enterado de lo que hemos hablado, pues no podrán ganar. Un maravilloso libro de bolsillo.、Ah, qué Así、bien. que me gusta la idea. Vamos a. Hay que escuchar todo, si no, no hay opción. Bueno, pues me gustaría preguntaros una cosa: ¿cuál consideráis que ha sido la noticia más impactante a nivel mundial de esta semana? ¿Mundialmente? Mundialmente. Se ha incorporado、vale. Sena. Esta era <risa> Mundialmente. Hombre, ¿No? ¿Sí? mundialmente h a g a n a d Obama, o ¿no? ¿Eh? Os voy a dar una pista. Obama ha hecho. s Demi l o v a t o ¿Quién s a e ¿Quién and bright stars Para mí, lo más importante que eso, considero la noticia que ha dado la Comunidad Económica Europea sobre la ley de desahucio. Aquí en España, lo que usted está haciendo es más importante que las elecciones de Obama. Vamos es、ah, a ver,、cuenta. yo no he dicho que esta sea la más importante.、Ah, y o he dicho, dicho. ¿Cuál es la noticia de la semana? Para mí, esa. Está por encima de la de Obama. Por supuesto. Que es la que、Te、nos afecta y afecta a más gente. Yo estoy contigo. Por eso hemos preguntado, s i mundialmente. Por eso he preguntado eso. Porque Yo estoy contigo. l、claro, no、Hombre, para mí también ha sido muy importante lo del fallo del Tribunal Constitucional sobre los gays. Porque era una、claro. cosa también muy esperada desde hace sí, siete sí. años. Y además era una cosa absurda. Aparte de esperada, absurda. Porque ya se sabía que era una cosa que, que con los tiempos tenemos que ir evolucionando. Y eso estaba claro que tenía que ser así. Ella s el único problema, bueno, ellos no lo veis,、no, sino el resto de que han puesto eso es en la palabra, en、bueno. el lenguaje. Ahora, cuando se trata de lenguaje feminista, sí. ahí sí se mete, ahí sí hay problemas. Ahora, aquí por la palabra matrimonio, es lo único que. f o e lo único que tienen ellos. El problema que quieren llamarle otra cosa, pero ¿por qué se le va a llamar a otra cosa si son un matrimonio? Igual que miembra, igual, pues nada, eso no se admite. c l a r a el otro. Porque ese no es el problema. El problema es ese, el que dice que tienen, pero el problema que tienen de fondo es, pues. Claro, ya, ya. El que tienen. Vamos a ver si llevamos orden, ¿eh? aquí ya os, os estáis desmadrando. e s t o h a b l a n d e lo que le da la gana.、Ahora、te á n disparando. <risa> tenemos un guión muy serio. <risa> es que tenemos que seguir. Es que el criterio de prioridad, cada uno tiene su criterio, eso es muy amplio. Claro, pero ella es la directora. Bueno, <risa> ya, por supuesto, por supuesto, eso no se olvida. Pero ella ha dicho, en general, pues, <risa> muy bien. Vamos con las noticias locales. ¿Sí? Después hablaremos d e de... Está haciendo sí, como. De esa también. Le, ¿Cómo se llama? Como la cadena esa de Intereconomía. Cuando no le interesa, corta. Después hablaremos más de eso, que eso hay mucho que hablar. Hombre, claro. Hay mucho, hay mucho que hablar.、Sí. Bueno, vamos con las noticias locales y no sin antes adelantaros. Que、eh, tenemos una entrevista que le hemos hecho a unas jóvenes emprendedoras que se llaman Mariri Vega y Ana Van der Missen, que la vamos a poner dentro de unos minutos. Pero vamos a hablar primero, como siempre, de Ecija.、Eh, esta semana, bueno,、eh, estuvo pasada por agua, ¿no?、Eh, yo me mojé bien, pero aquí también se mojó la gente, ¿no? Afortunadamente no llegó el agua al río, ¿no? no...、Sí. a sangre. Va sangre. Sangre. sangre. Porque el río、si、n O、no、llegó el agua al puente, que es lo peligroso. No se riaron.、Perdón. Porque si no llega al río estaríamos nadando.、No, no. Estaría todo. Es verdad. No, yo, por eso puse las despistadas hoy. porque estoy... Está bien. La sangre al río no llegó, pero por ejemplo, hay una zona que es la de la isla del Vicario,、sí. que como siempre, es, siempre se inunda, porque en cuanto pasa el agua de cuatro metros y medio, enseguida ya están inundados los campos. Estuvieron a punto de rescatar a gente que se había quedado、sí. aislada. ¿no? Y, y, digo yo, y digo yo, ahí, ¿por qué no hace un muro como lo hicieron en el parque? Claro, ellos pide... lo llevan pidiendo, no un muro, un, como un、uh, talud, o lo tierra, que sea algo. Al... Pero claro, es que son 158 personas y se supone que eso cuesta mucho, ¿no? Y entonces, pues se va postergando. Pero claro, esas criaturas tienen sus casas y tienen sus tierras ahí, y entonces, no sé si llegarán a un. ¿Cómo hacer con la vida del mundo de las a r b i c a r í a s Pues están en el mismo río. Y el río vuelve a s u c a u c e y toda la vida del mundo están a r r i a d o y se seguirán arriando como no les hagan el mundo de Berlín. De Berlín. El que quitaron. o、no, ellos... Eso ha sido toda la vida del mundo. Ellos, ellos, hombre, ellos lo dicen. Hombre, pues mi madre era hortelano y se ha criado por todos esos sitios y eso siempre ha sido del río. Y claro, han hecho casa a l r í o la huerta y todo, por、pues、eso se h a seguido arriando toda la vida del mundo. Sí, ellos lo saben, ya estamos hombre, acostumbrados. s lo d haces? ¿no? Pero no por eso. Hace, hombre, no, deben de poner e Si hay solución. Deben de que se hagan las cosas. De acuerdo, pero que. Precisamente unos días antes de, de las inundaciones estuvimos allí hablando con la gente de la asociación vecinal. Tú venías, Lole. Ah, pues estuvieron explicando que. Hombre, que es una zona que pertenece a Écija. Y reivindican sus necesidades también. Por ejemplo, llevan pidiendo tiempo una raqueta en un segundo cruce que tienen, ya se hizo una, ahora necesitan otra. Que hay falta de luz y de vigilancia policial. Y bueno, que había que ampliar el camino porque es muy estrecho. Tienen, llevan mucho tiempo pidiendo cosas para su, sus viviendas, ¿no? diseminadas. En fin. Saludamos a la gente de la isla del vicario y、sí. a ver qué se puede hacer, ¿no? Que d i o vuelva a su c a u c e y eso hace toda la vida en el mundo de lo sea. También ¿verdad? esta semana pasada estuvimos en una conferencia que ya anunciábamos sobre el cáncer de mama, el miércoles día 7 en la Casa de la Juventud.、Eh, fue una. Una conferencia muy interesante, sobre, sobre todo、eh, enfocada hacia la prevención del, del cáncer de mama. A mí, la verdad, que no, no me resultó muy novedosa, ¿no? porque hablaba de la autoexploración, del diagnóstico y todo eso. Había mucha gente joven, muchos estudiantes de las AFA, y la verdad que fue un éxito. Y es un tema muy importante porque. Eh, sabemos que es una de las causas más frecuentes de, de muerte, n o el cáncer de mama. Aunque normalmente,、eh, si se coge a tiempo, no pasa nada y la gente se cura. Hablaban de un 90% de curación. Sí. Mama, sí, cada vez más es muy alto. alto. Sí. Ya, sí. Se ha avanzado mucho. La... Pero ahora tenemos un peligro, porque desde nuestro gobierno central nos están diciendo si son importantes las mamografías.、Ah, sí, son importantes. Ahí las dejan en interrogante para evitar ese gasto. O sea que ahí va. Pues tendremos que estar atentas para que no nos la cuelen, ¿no? Bueno, pues por eso mañana tenemos que salir toda la huelga, para, porque si no, no s van a seguir dando por todos lados. Ya sé e señor que habló la otra vez, que te había en la charla esa, ¿no? ¿Te acuerdas tú que yo le pregunté qué han quedado? Y d i c e que de 50 años para arriba se la deben de hacer todos los años.、Mm, Así sí, fue, sí. fue en el programa que le estuve yo preguntando. Sí, sí, hombre. hombre, y no es importante. No, es importante cuando lo tenga que no tenga c u r a Hombre, sobre todo un cáncer, ahí, hay que pillarlo a tiempo ahí para h l í podríamos llegar a la cosa. Ahí p o d í a m o s llegar, ya que a eso no se le echará ni cuenta también. Esperemos que no, esperemos, esperemos que, que no. Porque... Es que para las mujeres, yo considero que la visita al ginecólogo es como el médico de cabecera para sí, nosotros. Sí, y hay que, que ir. La prevención es lo más importante.、Perfecto. Bueno, pues también esta semana queremos desde aquí felicitar a las chicas del fútbol cijano femenino que han sido galardonadas con el premio a la deporti deportividad,、eh, que se llama Premio Juego Limpio, que concede la Federación Sevillana de Fútbol. Y se lo han dado a ellas porque es. Me, se supone que son muy deportivas, que no pegan, no. Que no se pegan patadas. No tienen falta, el, no se arañan. No se arañan y se cogen el moño. No, no, me no. Que、no. muy bien que、eh, sea hombre, así el deporte. Sí, es una broma, pero que está muy bien que le hayan dado ese premio porque cada vez el, el fútbol es un es un deporte que puede ser un deporte de equipo. Que es lo que se intenta y no un deporte ahí de competición y de agresividad, ¿no? Así que se lo han dado ayer lunes en el Teatro Municipal de Utrera. Y nada, felicidades a las chicas, que ya las tuvimos aquí también en nuestro programa, ¿os acordáis? Sí, sí. q u é más ha habido? Esta semana ha sido. Se ha concedido.、Bueno. ¿Eh? Se ha puesto en marcha. Por fin, el teléfono de atención a la ciudadanía en Écija. Pero eso, perdona que te interrumpa,、eh, ha sido gracias a la concejala de Izquierda Unida que lleva ya año y medio, desde que entró en el ayuntamiento, pidiéndolo. Muy bien, muchas y sale gracias. Y salen los medios de comunicación. Poniéndose el tanto de que ya tiene un número de, para los vecinos y vecinas presentar las quejas y l l a m a r por teléfono, lo cual ellos no lo han hecho. Sí, lo han hecho. Bueno, Vamos, hecho, lo ha hecho el gobierno municipal porque claro, es el que tiene l o s m e d i o s Pero la que ha empujado ahí ha sido la concejal de Izquierda Unida que está en el ayuntamiento. Bueno, le damos la enhorabuena a, a la c o n c e j a cada, A cada uno hay que darle. Que le damos la enhorabuena a la,、claro, la concejal. a Hay que darle a cada uno Hay que darle que <risa> su espacio. Su espacio, claro, el espacio、no、que、no、le、no、corresponde. A ver, claro. Bueno, pues. Una nomás que hay, pero tú, hace fuerza. Sea como sea, lo importante es que sea operativo, que Hombre, funcione、ya. y explico así brevemente lo que es. Es un teléfono que podéis apuntar, Hombre, es、sí. el 900-906-055, repito, 900-906-055. Cualquier vecino o vecina que vea una losa levantada. Una farola rota, que no, una farola que no alumbra, un problema de tráfico, un accidente. Inmediatamente puede llamar desde su teléfono a esta línea que es gratuita y allí, a través de un programa informático, le pasan al área correspondiente la, la queja o la sugerencia lo que haya, o el problema que haya detectado esa persona. Y a la mayor brevedad posible se resolverá. Entonces, me parece a mí que es una cosa interesante porque、mmm, da agilidad y, y se puede, sirve para todo. Lo mismo para problemas de árboles que de zonas verdes, que de limpieza, que de obstrucción de alcantarillado, que de peligro de derrumbe, de cualquier cosa. Claro, también tengo que anotarte que hay una dirección de correo electrónico donde también se puede enviar las quejas que se llama quejadelvecino, así como suena en minúsculas, ecija.e. s O sea que las vecinas no se pueden quejar. q u e j a del vecino, q u e j a del vecino. No,、pues. Es que todavía seguimos con el lenguaje machista. q u e j a del vecino. Ver, supongo que nos incluirán, ¿no? Claro, será por、eso. la r o b a no incluye por la r o b a Sería <risa> por a <risa> a <risa> y entramos todos. Efectivamente, <pero risa> Bueno, eso da igual, eso da igual. Ya estamos a c o s t u m b r a d a s Estamos tan acostumbradas como los de la isla del vicario. A e s a b e Bueno, también el día 9 pasado, el sábado pasado. Hubo una jornada sobre drogas y adiciones, c organizada por la asociación Sombra y Luz. Ahí sí estuvo, estuvo Loli Cecilia, ¿qué te pareció? Pues muy bien, muy, muy interesantes. Hubo una de las, de las mesas que estaba formada por dos mujeres que hablaron sobre mujer y drogadicción. Y después la otra estuvo.、Mmm, hablaron sobre las nuevas drogas, las nuevas adicciones. Entonces, bueno, y el resto de mesas también estuvo muy bien. Me llamó la atención eso de mujer y drogas, porque pocas veces se hace ese apartado en, en, en el tratamiento a personas. Pues en, en el apartado de mujeres y drogas, porque ya se sabe y se está viendo, y ahí por eso me, me gustó. De que hay otras necesidades específicas por ser mujer y además con una adicción. Y bueno,、mmm, vimos que se fue dinámica y después hubo también mucha、mmm, intercomunicación entre ponentes, entre, entre personas asistentes. Y que asistían, por lo tanto, creo que, bueno, a mí me encanta y les felicitamos aquí a, a las primeras jornadas organizadas por Sombra y Luz, por todo ese nuevo, no nuevo equipo, ya llevan muchos años trabajando, pero esa nueva dinámica que le están dando, porque las podemos ver en Facebook, las podemos ver en muchos espacios, y bueno, pues nada, bienvenidas y felicidades y mucho ánimo, personitas que estáis ahí trabajando. A mí me, me vais a permitir que dé algunas pinceladas sobre lo que hablaron sobre mujeres y drogadicción que me parecen interesantes. ¿no? Es lo que tú decías: ¿no? que desde un modelo androcéntrico, la sanidad se está tomando como referencia al varón, siempre. Y solo desde los años 70 se tiene n constancia. De la drogadicción, de estudios de la drogadicción de las mujeres. O sea que hasta el año, que, hasta el año 70 no había separación ¿no? por sexo, no, se, no se había estudiado. Dice que las mujeres, por su rol, por, lo que, por el rol cultural aceptado que tenemos, ¿no? que nos han, nos han inculcado, pues...、eh, Es, mmm, sienten vergüenza mucho más que los hombres y además y no acuden a los centros de tratamiento, tardan más. La media de edad que acuden es de 40 años, cuando ya es muy difícil rehabilitarse. ¿no? Y además, no solo eso, sino que no tienen el apoyo de, de sus compañeros, porque siempre que un hombre, o normalmente, según cuentan ellas, las de Sombra y Luz, Cuando un hombre、eh, tiene problemas de alcoholismo o de drogas, o, es la compañera la que lo anima a ir a, al centro de drogodependencia y va con él y lo anima para que se rehabilite. En cambio, las mujeres se sienten muy solas y muy desamparadas, ¿no? y entonces por eso muchas pues, no van y no se curan. Y después, otra cosa que también me llamó la atención es que, bueno, yo lo intuía, pero es que ellas se apoyan en estudios bien realizados: que las mujeres normalmente toman drogas legales.、Sí. Toman psicofármacos el 5%, alcohol el 63%,、sí. y el tabaco. Y el tabaco, sobre todo, lo dice que actualmente. Atención, el número de chicas que fuman es mayor que el de chicos. Yo、sí. pienso que es una cosa coyuntural, ¿no? que es una, puede ser una especie de moda de liberación, y con el tiempo, igual que muchos chicos han dejado de fumar, las chicas dejarán de fumar. ¿no? Y solo el 18% de las mujeres、eh, usan, son consumidoras de cocaína. También, otra cosa que dijeron, que son inducidas por sus compañeros. Casi siempre, por una relación sentimental, pues muchas veces caen. En... Y después, el perfil es de que no trabajan, el 49% de ellas no trabajan y dejaron sus estudios alrededor de los 12 años. Esta... Fue muy interesante la ponencia de esta mujer que se llamaba Sara Barrutieta. ¿Qué? Bueno, se llamaba en se el llama. día que yo la vi, a lo mejor se cambiaba. Se,、no. se llama, se llama. Que, que nos ha ido todavía. <risa> todo, no, es un derecho constitucional cambiarse de nombre. Y de apellido y todo. Trabajadora social y psicóloga del Centro de Drogodependencia de Sevilla. Muy、pues, interesante. Sí, muy interesante. m u y i n t e r e s a n t e Lo de las drogas legales, estos psicofármacos y tal, es que hay mucha más gente de la que se piensa. Y que poco a poco, además, es una cosa que te vas metiendo ay, sin darte cuenta. Ah, va, por, por una más, por una más y una pastillita más, y luego pues tienes que. Para, para subir, para bajar, lo mismo que cualquier otra droga. Y también dijo que estaba relacionado con problemas de violencia de género. Estaba relacionado a la. Los s i c o s fármacos. ¿no? Sí, sí. Y... Sí, el alcohol también se suele tomar a solas, ¿eh? no es tan social como. Vamos,、bueno, porque también nosotras, en una ocasión, desde el Centro de la Mujer, trajimos una, una antropóloga de, de Granada que había hecho diversos estudios también sobre el tema de las adiciones y de las adiciones en mujeres y confirmaba los datos que tú acabas de dar. que Y añadía también eso, que el consumo ...que se llevaba mucho más oculto, a lo mejor por eso de la vergüenza o porque, por nuestro h r r o r por lo que sea, el caso es que se llevaba mucho más oculto el tema de la adicción, incluso para, la, para el entorno de, de la persona enferma. Pues sí, muy interesante. Pues animamos a... al equipo de Sombra y Luz para que para el año que viene haga la segunda jornada. De, sobre adición y. ¿Cómo se llamaba Loli? Sobre.、Mm. Drogas y adiciones. Drogas y adiciones. Exacto. Vamos a decir de, de paso, porque no vamos a entrar en el tema, creo que no deberíamos entrar, porque vamos a hacer anuncio que vamos a hacer un programa especial del Día contra la Violencia a las Mujeres. Joder.、Ah, vale. Que es el próximo 25 de noviembre, como todo el mundo sabe o debería saber. Y solo vamos a decir de paso que estuvimos también en el, tre el 23 seminario del lobby, de la plataforma de apoyo al lobby europeo de mujeres. ¿Mm? Fue, fuimos de Cija a 8, 10 personas, 10 mujeres. ¿no? Como siempre, también muy interesante, pero ya hablaremos en la próxima. Y la noticia próxima es la huelga. Ahora sí, Lola Herrera puede hablar de, de la huelga. Amigo, perdona, me encanta Lola Herrera porque me parece que estoy con Lola Herrera. La, la artista, Herrera, la, ¿no? t a n、bueno, i m p ortate n、no. como tú, ¿eh? <risa> <risa> e como、no, a l、no. artista, claro que se n o r Es que、verdad. esta mañana yo estaba escuchando y a mí me hace mucha gracia porque todo el mundo pregunta.、Mmm, Que cobra una razón para ir a la huelga. Y yo le s diría una razón para no ir a la huelga, porque hay tantísimas razones para ir a la huelga, y, no, y les ha pillado a todo, a tantísima gente, que me digan solamente una familia que no tenga una razón para ir a la huelga. Si no le ha tocado a su hijo que le han subido las tasas, a los abuelos que les le, le, le cobran la receta, a los funcionarios que le han quitado el 5, el 7 y las la paga doble. Eh, bueno, es que, es que、ah, la ley de dependencia,、eh, yo qué sé, es que tantas, tantas cosas, lo que tú estabas diciendo antes, la cantidad de gente que están embargando, el paro. el paro, la cantidad de gente que están embargando y la cantidad de gente que están embargando, mientras que a los bancos se les está dando dinero y... salido de, la, de, de nosotros, porque si, el banco, si, si ese dinero no fuera nuestro, pero ese dinero es nuestro. Entonces son tantísimas las cosas por las que hay una huelga que me digan a mí. Porque no hay una huelga, porque vamos a tener que pagar, porque la gente pobre no va a poder ni i hay juicios. Porque hay, hasta va a haber tasas para ir. ¿Quién va a poder enfrentarse en un juicio? Aquel que tiene dinero. El desgraciado será más desgraciado y el rico será más rico, que es lo que ellos quieren. Es así.、Mm, Esto me lo han tiempo, preguntado además, a mí sí, en la piscina hoy tres mujeres. Tres mujeres que ahora llevan poco tiempo la piscina, la huelga p a que era. Digo, ¿para qué, eh? Es que Digo, tantas, están echando a todo el mundo. Digo,、tantas. ya e s t á n quitado n unas pocas porque la han echado de, de la vivienda. Digo, yo vi en Sevilla e cuando un muchacho que t e no d r í a n tendría 50 años durmiendo en una, un, una cama. Un como si eso e n un, un, un establecimiento y en el rebate por fuera bueno, y no、muchachos. tendría 50 años. Digo, digo, las pagas. Y tú, la educación, unicero, la, la educación las han dejado dormir. Digo, muy poco. Digo, tú sabes lo que hay que hacer: ¿eh? moverse. Y mañana, y no al salón todas. Pero aquí, aquí en este pueblo, charlamos mucho de boca, pero de、Bien. hecho, nada. Es que dentro de、Dice、poco. ¿Por q u e Bueno, ¿eso para qué? Digo, ¿para qué? ¿Le parece poco? Todo lo que está pasando, que cada día hay más parado y cada día hay más, que estamos, vamos a los años que yo nací. Pues eso. A. a, a, a, a al comedor. Van a seguir estudiando,、okay. pues los hijos de los médicos, los hijos de los、no、sé terratenientes. d i g o p u p o Pues sí.、Todo. Es que no, es que no se puede, es que es. Todo, ¿Qué? es todo, tocan todo, lo han tocado todo y van a ¿Todo? seguir tocándolo. ¿Ve? Y precisamente es lo que tú estabas diciendo, porque se ha llegado a plantear el PSO e y el PP que se están colgando medallas que no le pertenecen, sí, sí, porque lo son lo que... medallas que no le pertenecen. Ahora、mm. vienen después del tres suicidios y se cuelgan las medallas, que habrá que ver lo que pactan ¿eh? mm. y bajo qué b a j o qué? se dice que se entrega, porque claro, se... habrá, que ver.、Mm. habrá que ver, porque ahora lo mismo, son casos súper, súper, súper extremos. Que no llega a nadie. Sí, porque hay que dejar muy claras las cosas. Claro. ...no Y además, que según ha dicho hoy, la Oficina de Información al Consumidor, que hay que definir claramente lo que es eso de qué e q u personas están en extrema gravedad y hay que mirar caso por caso. Pero para ello. Y saber para ello. ¿Qué persona s reúne eso, esa extrema gravedad? Pues p a r eso puedes meter m u c h a o poca en el saco. Pues por ahora, para e l l o las personas que son de extrema necesidad solamente son las personas mayores.、Uh -huh. Y no solamente las personas mayores, hay personas que tienen, porque aquí en los pueblos todavía funciona mucho el que te acoge una hermana, el que te acoge la. Pero tú te vas a Madrid, hay gente tirada en la calle, sí, sí. tirada en la calle porque no t i e n e dónde vivir, porque no funciona tanto la familia. Aquí todavía sigue funcionando un poco más la familia y la gente se apoya un poco más. Pero fuera es que se respira un ambiente, pues bueno, porque yo veo a gente cogiendo la comida de la basura, esperando que cierren los supermercados para coger comida de la basura. Y bueno, y como cada vez nos quitan y nos quitan más, pues es como un círculo vicioso, cada vez habrá menos. Entonces, pues, lo que tú estabas diciendo, si hay fuerza, hay fuerza para, para eso, pues lo mismo, si mañana la gente sale y hay mucha fuerza, pues se podrá presionar. Pero esto, mientras más te acacha. No se te ve al culo. Pues claro, eso es así. Pero digo, sí, claramente. La, unión, la unión hace la fuerza, lo que hay es que salir todo el mundo a la c a l l e Pero como todo el mundo piensa、hay、que no le afecta,、uno. pero lo que no se dan cuenta Ay, es que cuando se, se quedan parados y van, dice, ah, pero ya no tengo el 60%, no. Es que usted no sabe que. Porque se tienen que leer los decretos, ¿no? Ya no saben que ya no se cobra el <coughs> 60, que ahora se cobra el 50, que ya no se cobran 45 días, que ahora se cobran 20. Y solo te das cuenta cuando ya te quedas parado. Bueno. Eh, se cobran 20 a aquellos que lo cobran, porque lo cobran. ahora con la, la, la, reforma,、eh, la reforma laboral que han hecho, hay gente que se despiden y no le, y no le pagan nada, porque le hacen unos contratos basura de esos de obras y servicios, y la empresa、Bien. dice: se ha acabado la obra, se ha acabado la obra y va a la calle, y punto. Y como、bueno. tú tienes un contrato ahí, lo mismo puede durar. Un año, que cinco años, que diez años, que vas a la calle y no tienes derecho a nada. Cobra el desempleo porque ha estado cotizando a la seguridad social y punto. Entonces, no, y también hay gente que necesita el dinero, porque ya que, te, ya que estamos hablando de esto, hay que dejar claro que el día que no se va a trabajar, el día de huelga, por supuesto, no se cobra. Claro, y tanto como se cobra.、Eh, sí,、tanto. porque muchas veces dicen, no, pero mira, es que no quieren trabajar, ¿verdad? Ese día tú lo pierdes y hay gente que no se lo puede permitir. Además, Eso por un lado. No, y después、uh -huh. también hay gente que. Que tiene miedo también a、Sobre、perder su a puesto、pueblo. de trabajo. Y entonces, pues no quiere posicionarse o le da miedo, en fin, que, que eso no es lo que se p a c e No, e hay otra gente, otras personas que dicen, bueno, ¿y para lo que va a servir? ¿Y para lo que va sí, a servir?、Sí. Hombre, Digo, pensando、bueno, de esa manera en ya. Casa, te va entrar, p e n o te va a la casa o te va al trabajo y ya está. Bueno, esa gente lo que hay que decirle es que lo que no sirve es quedarse sin hacer nada. Sí, sí.、Eh, no hacer、sí. nada es lo que no、Bien. sirve para Bien. nada. Bien. Eh, yo creo que además, que ya hablaremos también en el próximo programa,、eh, esta situación económica nos afecta doblemente a las mujeres, porque、sí. hay una feminización de la pobreza alarmante, aunque también a todo el mundo. Y creo que es hora de decir basta ya y pararos aquí, porque esto es, como decía el otro día, no sé quién era en el seminario, esto es la bolsa o la vida. ¿eh? Y han escogido la bolsa. O sea hace, que, pero hace mucho tiempo se ha escogido, hace、ya. mucho tiempo. Se la bolsa. Han reformado la constitución como les ha dado la gana、sí. para pagar antes、eh, las deudas a los bancos y, y a. Y, y solucionar el problema de los bancos que para que nosotros tengamos servicios sociales. Pero lo curioso. Y también esta huelga es, es un poco para, para también ponerse en contra de las políticas, de esta política de los mercados, ¿no? Porque en contra de, de las directrices europeas que nos están machacando totalmente, ¿no? Que ya no se trata.、Eh, el otro día e s c u c h a b a en el programa en el que participaste que, que la huelga general no debía de ser política. La huelga general es política. Evidentemente, porque está en contra pues, de una serie de políticas que se están llevando a cabo. Pero no tiene por qué ser necesariamente partidista. Es decir, que mucha gente que está、eh, descontenta con lo que está pasando, ¿sabes? Y también es una forma de decirle tanto al gobierno de España como al gobierno europeo que no, que por ahí no, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú dices: si no se hace nada, evidentemente, pues. Y, y aparte, ya no es por la política, es que mucha gente fueron engañadas porque les plantearon un proyecto político. El PP, pues claro, estaba cansado del PSOE porque el PSOE estaba haciendo una política de derechas. Y votan al PP porque se pensaban que, bueno. Que como el PP tenía más fuerza en el sector privado y tiene más dinero y tal, pues, pues quizás d i r e n p a l a n t e Claro, te dice el PP que no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro, no voy a hacer lo otro, y de repente hace todo. O sea, donde digo, donde, vamos, que no puede、Bien. ser, todo, todo. Cambió por completo. ¿Ve? ¿Y cuál es el problema? El problema es muy sencillo. Alemania, Alemania quiere cobrar su dinero. ¿De, de dónde? De nuestros bancos. España le debe dinero a Alemania y a Alemania le importa una mierda, y dicho claramente. ¿Eh? Le、sí. pueden a mierda al ciudadano español. Lo que q u i e r e es cobrar su dinero. ¿Quién tiene su dinero? ¿En los bancos españoles? Pues ya está. Es pues... peor todavía, porque lo que q u i e r e es ganar. Lo que, está, lo que está pasando es que están ganando dinero a costa de la ruina nuestra, porque eh, eh, si el Banco Central、eh, directamente le prestara al Estado. Que le, que le está dando a los bancos fundamentalmente alemanes al 0,5% y después están comprando deuda que cuando sube la prima, lo que están teniendo unas ganancias espectaculares.、No, es que hace poco le pagaban a Alemania, los mercados le pagaban por tener deuda alemana y sin embargo a nosotros nos cobraban un 7%.、Uh -huh. Entonces, ¿qué clase de Europa es?、Claro. ¿Qué clase de Europa es? Porque después dice la economía sumergida. La economía sumergida es muy sencilla, quitarla y el dinero negro también. Cámbiame de moneda cada dos años. Me cambian la moneda cada dos años ¿eh? y sale todo el dinero negro. Porque yo, desde que salió el euro, he visto un billete de 500. ¿Dónde están los billetes de 500? Cambian los billetes y ya está. Bueno, eso、eh, yo no lo veo. Eso, eso es otro tema que además lo veo complicado, ¿verdad? c a m b i a n d a d o billetes de 500 en el banco. ¿eh? Sí. Pues hija, qué suerte ha tenido. <risa> no, Hombre, no, no, es que cuando el banco no tenga、si、billetes moneda... de 500 que l o p a r t a n e h No, claro, <risa> pero que es una moneda de curso legal. Te quiero decir que a ver si ahora de repente, yo qué sé, igual tengo mis 500 euros ahí metidos de, porque me los ha dado el banco No, p e r o eso n o s a s de. No, lo digo, lo digo porque. Lo es. es un poco eso. Bueno, es, el dinero negro está en billetes de 500, en 200, en 100 y en 50. m、no, pero no te creas, 50、yo. no hay muchos. Bueno, el, problema, el problema, yo creo que esto responde a una ideología, una ideología neoliberal, que aquí de es s l v e e el que pueda, y es el que está creando cada vez más desigualdad, cada vez los ricos más ricos y cada vez los más pobres más pobres. Se están cargando la clase media y, es, y después es un, una, una rueda, que, un círculo vicioso. La gente no tiene dinero, no consume, no consume, no, no se produce no. y cada vez vamos peor. Entonces, yo creo que es hora de ir a la huelga y además.、Eh, Contra la gente que dice que no hay libertad porque va a haber piquetes que van a informar a las empresas.、Eh, es verdad que no hay libertad, pero no hay libertad porque la gente no puede, mucha gente ir a la huelga, no se atreve. Primero porque les amenazan en la empresa muchas veces. Y segundo. Y segundo, porque no puede permitirse el lujo de perder 60, 70, 80 euros. Bueno, eso es para mucha gente es mucho dinero, ¿no? Y entonces no hay libertad realmente. ¿no? Claro, de hecho, muchas veces los piquetes lo que sirven es de coartada a la, a los, al trabajador, a la trabajadora, pues, para decir, oye, mira, yo. Para quedar bien con la empresa y hacer la huelga. Bueno, yo lo he intentado, pero había p i q u e t e tal y tal. Sí, Entonces es、sí, una sí. forma también de, de amparar al, a, a los trabajadores, porque la gente, por lo menos lo que hemos visto aquí en otras ocasiones, la gente que ha querido totalmente ir al trabajo, pues lo ha ido al trabajo y nadie la ha molestado. En, vamos. Los, en los pueblos, q u i z á como están más coartados, Porque los pueblos está más coartado, porque se conoce todo el mundo. Pues una manera de ir a la huelga, si no quieres señalarte mucho, pues es no consumas. Ga Intenta gastar la menos electricidad posible y no vayas a comprar el pan, no vayas a comprar absolutamente nada. Eso es otra manera de ir a la huelga. Pues, no consumir. No n s u m i r Porque dice que mañana claro, no, hay, no、si、hay, hay que consumir. l a r o no hay que consumir. Mañana no hay que consumir absolutamente nada, porque <risa> si no, ¿qué、para. pasa? Que aquellos、para. comercios que a b r e n se aprovechan de, ya, ya, ya, ya, un, de ya, ya, ya. un día que debería estar todo el mundo. Pues parado. Vamos a aprovechar los restos que tengamos en el congelador <risa> no, antes de que se queme y、no, no, no, se pongan p l a n k o n y p r a d o Y no mandar los, los niños y las niñas al colegio <risa> ni a la guardería.、Sí, sí, no、n i subirse en los transportes públicos, ni ir a al... trampo. Digo, hoy mañana no habrá t r o m p o ¿no? <risa> porque tenemos que ser mucho, porque después, como si, somos 60, si hay un millón, somos 65.000, pues tenemos que haber, no sé, 18 millones para que digan que habí, a, habíamos un millón de personas. Bueno, hombre, lo que también c o me o m han dicho a mí también, y no voy a decir en e s t e o c a s i l l o dos trabajadoras, que ellas tienen que ir, porque si no, las pueden echar o le quitan el sueldo. Digo, b u e n o tú vienes y si viene el piquete y te echa y está, aunque está media hora ahí, a ti te tienen que pagar día. Por fuerza te tienes que pagar día. Dice,、pues、yo me tengo que presentar. Digo, claro. Que, si es normal de, que haya miedo. Hombre, hay miedo. porque Si es t normal. Y más, y, y más ahora. Y, y más ahora. porque Y、claro. la que dependa de un s u e r d ó n a más. Pues, tienen miedo. como... Bueno, vamos、para. a poner. Esperemos, esperemos que, algo más a l e r e r o、no、tengo mucha gente mañana, ¿no? <risa> seguro que sí. Seguro que. Bueno. Yo creo que hay un movimiento muy interesante. En Madrid, por ejemplo, está la sanidad en guerra, en pie de guerra. Sí, ¿eh? sí, sí. Lo, la lo, Hasta la Ana Botella. Hasta、no, no, no. ¿eh? la Ana Botella. Y aquí también. Además, también. Además está la sanidad en guerra y además está la comunidad de Madrid en guerra con la alcaldía de Madrid. que eso también es. Sí, sí. sí. Los sanitarios son guerreros. Vamos a poner un poquito de música. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era. せけんかま。 Bueno, o ¿Lo conocéis? No, no, no. no lo conocían. Pues no hay premio. Se llama.、No. Se, este sí se llamaba ¿Eh? Leonardo Fabio, ¿Eh? Es un cantante ¿Eh? melódico y、Pero、compositor. r、si no, no. Italiano, no, no. argentino. Un、ah, cineasta、oh. argentino、ah, no, sí, que、claro. murió esta semana pasada con 74 años、Ajá. y era así, un cantante bonito, de, bolero,、ah, sí. de boleros y cosas así. Bueno, pues vamos ya con esa entrevista a nuestras chicas de Ducalia e c i j a Ann e van der Missen y Mariri Vega. Bueno, como decíamos anteriormente, hoy tenemos aquí a dos jóvenes mujeres emprendedoras que son Mariri Vega. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. No es la primera vez que vienes, espero que no sea la última. Gracias a vosotras por tenernos en cuenta e invitarnos para la entrevista. Y tenemos también a n e von der m i s e n Hola,、ah, No、buenas. sé si lo he dicho muy bien. Sí, lo has dicho muy bien, l o l i <risa> Buenos días. Muchas gracias, Anne, por venir a nuestro programa.、Eh, como decía antes,、mmm, como he dicho, he son dos mujeres emprendedoras que han creado una nueva empresa, pero ellas antes se van a presentar. Pues este septiembre hemos empezado con. Un centro de formación、eh, se llama Educalia Esija y estamos、eh, en la zona del Brillante aquí en Esija. Llevamos dos meses abierto y estamos orgullosos de, de nuestro proyecto y nos hace mucha ilusión hablar de, de ello aquí en vuestro programa. Has dicho orgullosos, Claro. Te, pero. <risas> Porque hay chicos también. Ay, es que soy belga y、ah. para mí las declinaciones, que, las concordancias que hay en España, en España, pues. Te cuesta. Sí, pues de vez en cuando、eh, ah. me doy cuenta después de haberlo dicho ya. Entonces estamos orgullosas. Muy bien, no, porque pensé no. igual me he equivocado y no eran las dos. Las dos titulares sois vosotras. ¿Cómo, n o Sí, sí, sí. í Mariri, cómo surgió esta idea de montar esta empresa? Pues mira, Ana y yo nos conocimos. Bueno, Ana hizo un curso de formación profesional de turismo, pasó por el museo, que es donde yo normalmente realizo mi trabajo por la mañana. Allí nos conocimos, posteriormente nos trajo el currículum. Yo ya tenía la idea en mente, se la comenté a Ana y finalmente pues, decidimos poner en marcha el proyecto. ¿Y por qué le habéis puesto este nombre, d u c a l i a ¿Tiene algún significado especial? Pues lo del nombre, buscarle el nombre a las empresas creo que es lo más complicado, incluso más que. Que montarla, elegir un nombre que al final te satisfaga, pues es difícil. Entonces,、eh, nuestra empresa engloba formación en general, tanto lo que es apoyo como lo que es idioma. No quisimos buscar un nombre que resaltara, por ejemplo, en inglés, para no dejar lo que es la parte de apoyo fuera. Entonces, al final se nos ocurrió Educalia, que creemos que es un nombre que engloba la educación en general. Que es prácticamente a lo que nos dedicamos. Sí, además se queda mucho.、Eh, Educalia,、eh, en fin, que, que diga lo que tiene que, que decir, ¿no? De primera, está muy bien. ¿Qué materias tenéis? ¿Qué dais? que…? Venga. <risa> damos un poco de todo. <risa> ¿Qué servicios? ¿Qué servicios? <risa> Mira, por una parte tenemos la parte de la clase de apoyo, donde damos pues, todas las asignaturas a niños, a alumnos de. De todas las edades, desde los más pequeñitos que han empezado con las clases de lectoescritura hasta personas ya adultas que se están preparando los grados de acceso a, el, ¿A el, los exámenes de acceso a, a los grados,、ah, vale. a los módulos de formación profesional.、Uh -huh. Eso por la parte de apoyo y después tenemos la parte de idiomas que Ana os la, os la explica. <risa> ¿Qué idiomas podemos ir a aprender? Tenemos francés, inglés y a partir de enero vamos a empezar con un curso de alemán y tenemos previsto también el chino. Eso a partir del año que viene, a partir de enero. Ahora、eh, os explico que tenemos varios grupos, tanto para personas que quieren empezar desde cero como para aquellas que ya tienen un nivel de formación en el idioma y que quieren continuar avanzando en él. Ofrecemos también formación en idiomas para empresas, así como servicios de traducción. Muy bien. Y bueno, en esta época de crisis es arriesgado emprender una, un proyecto como el vuestro, supongo, sobre todo empezar.、Eh, ¿Qué colaboraciones, qué apoyos habéis tenido para empezar? Pues lo que es apoyo económico, si es a lo que te estás refiriendo en cuanto a subvenciones y demás, ninguna. Hemos empezado desde cero haciendo nosotras nuestra o o s s t r a n propia inversión. En cuanto a lo que es colaboración personal, pues sí、si、hemos contado en primer lugar con la colaboración de nuestras familias que han estado allí trabajando en el local, pues tanto igual que nosotras, para que lo tuviéramos preparado para la fecha de apertura. Y también en cuanto a lo que son entidades, pues ha colaborado con nosotros el CADE, el CADE de CIJAN. Le tenemos que dar las gracias a Federico y a Carmen, porque bueno, en lo que es la gestión de la constitución de la sociedad y demás, son ellos los que nos han estado ayudando a redactar contratos, rellenar impresos, formularios y toda la historia que conlleva el montaje de, de una empresa. Sí, porque es complicado, ¿verdad? Muchos papeleos habéis tenido que hacer. y... Hombre, algo de papeleo hay, pero ellos nos lo han facilitado、uh -huh. muchísimo. Muchísimo,、uh -huh. porque lo que hemos tenido que, que hacer pues prácticamente ha sido: os tenéis que llegar a registro, os tenéis que llegar a Hacienda y, y demás. Entonces. Ellos nos han dado las cosas prácticamente hechas. La verdad es que sin su ayuda pues, hubiera sido mucho más difícil. Sí, verdaderamente sí. una gran、uh -huh. ayuda, porque si no te hace perder mucho tiempo para lo que verdaderamente necesitas、claro. e l tiempo, que es para ponerlo en marcha.、Uh -huh. Bueno, ese es un servicio del CADI que siempre hemos resaltado aquí, que hacen un gran trabajo de apoyo a las empresas.、Y、ahí está nuestra Carmen Benítez, ¿no? que es una mujer muy entusiasta y muy trabajadora. Y como decía antes, el momento es difícil, hay muchas academias en Écija. ¿Qué tiene de especial vuestra academia que pueda llamar más la atención? ¿El chino? <risa> el chino, desde luego. <risa> no, no es que haya un chino. Sí, conseguimos、allí. implantarlo. <risa> no es que haya un chino allí, es que enseña, vais a enseñar chino, ¿no? Pero... Pues mira, yo creo que lo que hemos intentado nosotros englobar en nuestra academia, que creemos que no lo tiene ninguna de las que hay, ha sido una formación especializada tanto en apoyo como en idioma. s Que habitualmente las academias o los centros de formación que ya existen en e s i j a pues o giran en torno a las clases de apoyo y a la formación en asignatura relacionada con la formación reglada, o son,、eh, o son academias especializadas en idioma. s Nosotros en el mismo centro pues hemos tratado de englobar dos, los dos aspectos. Otras cosas que nos diferencian, porque bueno, pues más o menos antes de presentar o antes de organizar nuestros productos,、pues、hemos estado informándonos de las cosas que tenían otros otro centros para, para poder resaltar. Pues, por u e s p ejemplo, la preparación para exámenes oficiales de idioma,、pues、si alguien se quiere preparar para presentarse, al, al, sobre todo al B1, que es lo que te exigen ahora una vez que terminas el grado, pues nosotros la ofrecemos tanto en horario de mañana como en horario de tarde, ofreciendo una posibilidad más amplia. A las personas, p、pues, u el s e que no esté trabajando puede acceder al curso por la mañana, y el que esté trabajando y al mismo tiempo quiera pre prepararse el examen, tiene la posibilidad de hacerlo por la tarde. Otra de las cosas que ofrecemos p、pues, u es que hemos puesto precios muy asequibles, tal y、uh -huh. como tú has dicho, el momento es un momento de crisis. Nosotros lo que queremos es trabajar, entonces hemos puesto los precios un poquito más, más baratos, a ver si así pues la gente, la gente se va animando. Y otra de las cosas que tenemos son nuestros grupos que son reducidos. En cualquier grupo que te, que te apuntes o del que formes parte, el número máximo de alumnos es 8. Nunca vamos a sobrepasar el número de 8, pues, porque pensamos que así podemos dar un trato más, más personal y, y más especializado a las personas que, que están allí con nosotras. O sea, que estáis abarcando muchísimos campos, vamos, o sea, que completa, completa, pero trabajo, mucho trabajo. Claro, porque, bueno. Claro, hay que organizar los grupos, que yo sé que es muy difícil. Organizar es difícil, los horarios para distribuir los espacios de la academia es complicado, la formación, que prácticamente entre nosotras dos pues, tenemos que abarcar todos los servicios que, que ofrecemos. Pero bueno, poco a poco, pues ahí vamos, teníamos ya cierta experiencia en, en, la, en la formación. Y poco a poco, pues va saliendo todo a nuestro gusto de momento. ¿Por qué hay tanto interés? Bueno, yo creo que más o menos lo sabemos, pero ¿por qué hay tanto interés ahora por aprender idiomas? Creo que es lógico porque cada vez nos encontramos con más influencias de, de los países alrededor. Yo, como belga, siempre lo he vivido porque es un país chico, chico, chico, e、eh, n rodeado por Francia, Alemania,、um, cerca de Inglaterra y Holanda en el norte. Y aquí en España、um, se nota más y más también, cada día más.、Um, y nuestro trabajo es.、Um, Ofrecer、um, la gente que,、um, ese tipo de, de formación para poder integrarse más en una sociedad que cada día es más una sociedad、um, global, internacional.、Uh -huh. um, enriquecer enriquecer a, a los alumnos con nuevos contenidos que son útiles hoy en día. que Que el idioma、mmm, hoy en día es imprescindible, necesario. es necesario. Y la gente también, tú ves que puede haber gente que quiera estar aprendiendo el idioma para poder tener otras oportunidades de trabajo fuera de,、uh -huh. del territorio nacional. Hay、pues、gente、sí. que te lo dice. Sí. Sobre、uh -huh. todo pienso en alemán,、uh -huh. que el curso que vamos a organizar a partir de enero、eh, sería. Por un parte, un curso intensivo que va enfocado en preparar a la gente que quieren trabajar en Alemania, mmm, prepararlos mmm, para poder sí. defenderse sí. en el mundo del trabajo de ahí.、Sí. Hay mucha petición para ir a trabajar fuera, también Francia, Inglaterra.、Sí. Tenemos también a gente joven que quiere n ir a trabajar en. En Inglaterra y ahí también estamos preparando mmm, los mmm, muy intensivamente durante cuatro meses para luego ir a trabajar en ¿Sí? Londres o en otra región ahí en, en Inglaterra. Hay mucha petición, sí. La gente se está moviendo desde España y están explorando otro horizonte. Claro. Otros campos de trabajo. Sí. Por un lado es bueno, por otro lado es también una pena ¿no? que nuestra juventud se tenga que ir fuera. ¿Sigue siendo el inglés el idioma más demandado? Pues de momento tenemos más desarrollado la parte d en inglés, pero ahora que nos están conociendo, nos llegan casi igual de peticiones para francés y para lo del alemán, creo que también. Va a seguir mucha, mucha petición. Lo que pasa ahí no hemos、mm, hecho mucha publicidad todavía, pero por lo que escucho yo que vive en la sociedad, pues parece que también va, va a seguir、mm, la petición por, y el interés por el, el tema de alemán.、Uh -huh. Sí. ¿Qué personal disponéis? Además de vosotras dos, ¿tenéis algún, algún, algo, alguien más de profesorado? De momento cubrimos los servicios、uh -huh. nosotras dos. En el、uh -huh. caso, ya cuando empecemos el curso de alemán, pues sí tendremos que recurrir a alguien, porque bueno, yo、uh -huh. no tengo nada de idea de alemán. Y el chino también, me imagino. Y también <risa> sí. El chino, sí. Ana sí tiene alguna idea de alemán, pues, pero bueno, para dar el curso, pues buscaremos a, a alguna persona nativa o. Más especializada. ¿No habéis dicho dónde está la academia y dónde se puede dirigir la gente para apuntarse, para inscribirse? Ah, pues la academia está en la zona del Brillante, justo enfrente de, del Bar Brillante, en la avenida de Palo, número 37A.、Eh, casi todas las tardes estamos allí de 3 y media a 7 y media, algunas tardes un poquito más, pero os digo el horario que es más. Más fijo de cuatro y media a e y media, y cualquiera que, que quiera venir a informarse o a plantearnos sus necesidades, nosotros muchas veces, aunque no digamos exactamente un servicio concreto que prestemos, pero si alguien necesita algo relaciona, relacionado con la educación, pues puede venir planteándonos y nosotros tratamos de satisfacer sus su necesidades. ¿Tenéis algún número de contacto o teléfono? Sí, pues el mío es el 677-087-922. Liliana. Y el mío es el 692-197267. Muy bien. Pues, pues, y、ah, una cosa, claro, también tenemos el Facebook te de Irucalia, <risa> <risa> que se, encu se encuentra、mmm, debajo del de correo electrónico irucaliaesija.hotmail.es y un blogspot que hemos creado.、Mmm, Y es、eh, erucaliaexija.blogspot.com. Entonces, por ahí también nos podéis encontrar. Cualquier y, noticia, cualquier novedad que tenemos, pues por ahí lo, ahí vamos, lo, vamos, lo vamos sacando.、Sí. ¿Tenéis algún proyecto nuevo, algún plan para el futuro aparte del chino, del alemán, algo de viajes o de turismo o algo? o Pues mira, teníamos pensado también eso a partir de enero, porque claro, ahora el comienzo ha sido, como ella ha dicho, complicado organizar. Y,、uh -huh. y teníamos pensado también incluir servicios de logopedia y pedagogía. Y, y además también queríamos implantar cursos de español para extranjeros, que sí que normalmente se realizan en Córdoba, Sevilla. Pues intentar que, que el curso íntegro lo hagan aquí,、eh, prestando servicio además de, de formación en el idioma. pues Actividades lúdicas y, y de otro tipo, y que se queden、wow. y que pasen una temporada pues aquí en e c i j a contribuyendo también a, a la parte turística, al desarrollo, que es, a, lo que, a lo que me dedico, por, otro, de por otra parte. Oye, igual, igual con esto se convierte esto en un Malta cualquiera, y aquí viene todo el mundo a aprender inglés no, pues. Y, además, pues sería una buena idea. Nosotras, encantada, s todo, todo contribuye. Bueno, pues muchas gracias. Gracias os a vosotras. o s deseamos mucha suerte. Gracias.、Eh, para unas personas jóvenes y mujeres, supongo, eso no os lo he preguntado. Supongo que os ha, habéis tenido alguna dificultad especial por ser jóvenes y mujeres o no. ¿O no nada、ninguna? Nada en particular, no. no. Nada especial.、Pues、lo más lo... difícil ha sido. Pensar bien la ubicación del lo, de local,、sí. buscar el local, que ahora hemos encontrado y, y creo que la ubicación está muy bien, hay mucho paso. Ahí enfrente tenemos la rotonda de la Plaza de Toros, que hay mucho paso, está la Safa también cerquita.、Um, pero varios meses hemos estado buscando local y viendo muchas locales, pensándolo mucho. Uh -huh. Creo que eso ha sido la, la, mayor, la mayor dificultad. Supongo que disfrutaréis con vuestro trabajo, ¿o no? Sí, sí,、claro. por supuesto. Nos <risa> gusta, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces. Miel sobre hojuelas. Si trabajáis,、Ajá. encima os gusta el trabajo. El b a j o del mundo, eso. Y contribuí, contribuís al desarrollo económico de EFIJA, pues mira, así queremos. <risa> Mucha gente así queremos y muchas mujeres emprendedoras. Enhorabuena por, Gracias. Por, Gracias. por vuestra valentía y por vuestro trabajo. Y vamos a repetir los teléfonos. Ahora, cuando terminemos, repartiremos los teléfonos y ya sabe la gente: si quiere aprender idiomas, pues que venga a, a Educalia. Y también el tema de clases de apoyo.、Exacto. Ahí hay que decir que tenemos, ahí estamos creciendo mucho. q u Este e mes hemos doblado el número de, el número de alumnos ahí. en...、Mm. En el tema de apoyo, y que, hombre, q u esperemos e que seguimos creciendo. Muy bien. Pues claro que sí, ya mismo tenéis que ampliar, poner una sucursal. Bueno, ya sé.、Sí, sí. Como digo, mucha suerte y muchas gracias. aquí tenéis nuestros micrófonos para cuando queráis venir, ya lo sabéis. Gracias. Enhorabuena. Pues nada, enhorabuena. gracias a vosotras. Gracias. Todos están los libros, todos están los libros, todo, todo, todo están los libros, todos están los libros, todo, está en los libros. Todo, todo, todo, todo, todo. Bueno, Lola Herrera, por estrenarte hoy aquí en, en el programa, ¿qué estás leyendo? Pues estoy leyendo. Un libro que me ha dejado mi sobrina, que tiene 22 años, que se llama 50 Sombras de Grey, y la verdad que llevo 70 páginas. Y bueno, la verdad que la novela está bastante bien, está, a mí me gusta. Además, dice que la van a llevar al cine porque ya han vendido los derechos de. Es una trilogía, son tres libros, y, y bueno, solo llevo 70 páginas, pero la verdad que engancha. Está muy de moda. Muy de moda. Decir, yo Antes de esto me había leído、mmm, la trilogía de Los Ojos Amarillos de los Cocodrilos,、ah, Las Ardillas de v u e l o s Tristán Tristres los Lunes y No me acuerdo de las Tortugas, El b a l Lento de las Tortugas. Y también es una trilogía que está genial, la, la de los Ojos Amarillos de los Cocodrilos. Pero esta, la verdad, que empecé a leerlo, llevo 72 páginas y es una novela que, que engancha. Dice que es fuertecilla. Y que b u entona o que dona mucho, no sé en qué, de qué manera, pero que. Y las niñas, sobre todo las niñas jóvenes, están locas perdidas con ellas leyéndola. Que es fuerte, sí, es sexualmente h o m b r e yo no la he leído, pero tiene una crítica feroz. Porque... Erótica, es erótica. Bueno, pero no por el erotismo.、Pues. De hecho, le llaman porno para mamás, vamos, que tampoco es que. Ah, bueno, yo llevo 72、fecha. páginas y no he llegado. No, no bueno,、eh, por lo visto va del rollo de, de la, del b o n d a g e este, de,、eh, del sexo sado masoquista. Pero lo que, la crítica que yo he leído, que ya te digo, no lo sé porque como no me he leído el libro, q u es e muy sexista. Porque es un rollo, por lo visto, la, la autora se inspiró en Crepúsculo.、Uh -huh. Y entonces, bueno, pues es como h a c e un Crepúsculo, pero con sexo. Ajá. Entonces, bueno, pues relaciones de subordinación, porque por lo visto hay una firma de un contrato con la cual ella se somete a todos los deseos de él, sean lo que sea. No, lo <risa> no, no, no, es <risa> que yo me leí las 72 primeras páginas, <risa> y las 72 primeras páginas, es ahora todo muy bonito porque、eh, como chico s conoce a chica, s chica se s enamora de chico. s、ah, eh, Ahora mismo en está el, el bastante, en light, en bastante, light, bastante light, bastante light, bastante blandita y es bonita. Bueno, y l e p es más fuerte n o、no, si. De, no, no, no, no, no, que después se p u e d Se pone más fuerte, pues nada, pues ya está, sí, no pasa nada. No, el tema, verá, que no lo sé, porque ya te digo, es todo de referencias, de l e c t u r a n o Pero que se la critica mucho por eso, por, porque por el sexismo, ¿no? Entonces, Ahora mismo me... dice que es una de las novelas más, más vendidas. Sí, y que... pero eso no tiene nada、no、que ver. Crepúsculo ha sido una de las más vendidas y la, los derechos de autor de la película y esa gente se han hinchado de ganadinero. r Que además es una mormona la escritora y es sexista, retrograda y un modelo horrible para ¿Sí? los jóvenes. A mí es que ni la he visto ni me gusta. Yo lo que ha salido, así que. O sea, yo ya、Todo、estaba yo con, con una amiga jovencita y decía, qué guapo. Yo lo miraba y decía, guapo. <música> no, tiene, también e s v e r d a d también es verdad que cuando yo era cría mi madre me decía lo mismo. Me decía, ¿cómo te puede, bien puede bien, gustar ¿tú? eso?、Pues、no sé, los gustos. ¿no? Mmm. Bueno, bueno, pues ya nos dirás, Lola. Si,、no, si no, es、no. no, si, eh, <risas> así,、claro, claro, voy por la primera. Cuando la termine, claro, claro, voy por la primera. El primer libro son tres. De aquí que llegue al final, pues fíjate tú si queda. Y además son tochitos bastante. Son tochitos, vamos, que sí, que tienen. Bueno, pues entonces dejo mi libro para la semana que viene. Y si alguna persona que nos esté escuchando ha leído este libro que se llama 50, 50, 50 Sombras, sombras de, Grey. de Grey y quiere opinar, pues que venga y que nos lo cuente.、Eh, aquí a la calle del Carmen 64, en nuestra emisora. Y, y de cine, hemos visto, bueno, yo he visto. ¿Carmina o revienta? ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? ¿La no,、revienta? todavía no la he visto. ¿La la Ana, vi? ¿Carmina q u e no e n c a q u i no camina. r Carmina no? ¿Sarmina, no? ¿Sarmina, ¿Sarmina, revienta? o revienta. La película famosa de Paco León, en la que trabaja su madre, que se llama Carmen Barrios, que está fabulosa. Es, es una mujer de verdad, que hace un papel genial. Es una película que parece un documental, es una mezcla de, de ficción y documental. Muy、unos personajes muy andaluces, muy estereotipados.、Eh, trabaja la hermana de Paco León también, que es la protagonista de esta película. ¿Cuál? Dilo tú, la de Dulce Chacón. Sí, la. a l c e c h a c ó No n me acuerdo yo ahora cómo se llama, pero yo sé c u a l Sí, bueno. Estamos fatas, ¿eh? Está todo bueno. Sí, María. Ella se llama María, María León, León, que es buenísima. La voz d o r a La voz dormida. La voz dormida Y、ah, hace un papel de una chica de un barrio marginal de, de Andalucía,、no、está, creo que no dice la, la ciudad, y una chica así, Cani, lo que se llama Cani, y, y vamos, y, y lo borda, y lo borda. A mí me. Sí, es muy buena, a Sí, sí. Y hay unos personajes muy característicos: el padre, que es un alcohólico, una persona. Con discapacidad mental, también muy graciosa, la niña, y, y, y habla de cómo una mujer le echa g a l l a s a la vida y, y lucha por defender su familia. Y está criticada porque dice que es un lenguaje un poco soez. La verdad que es como habla la gente. ¿eh? Es fuerte porque habla, es un poco ordinario, claro, pero es que. Tú, en determinados ambientes es que se habla así realmente. Es que yo estaba viendo personas que, que las veo que hablan así siempre. Y claro, si la hubiera hecho en vez de un andaluz esa película con ese lenguaje, la hubiera hecho, por ejemplo, un vasco, lo criticarían por, por hablar así de los por mostrar esa imagen de los andaluces. No, no lo sé. Pero la verdad es que lo bordan, porque es que ya digo, yo estaba viendo gente que conozco que habla así. Yo es que no lo he visto, pero sí que es verdad que depende de donde vayas, pues hay gente que, que, que vamos, que hay un ambiente X es que se habla así. Pero ese es el y tópico y tantos tópicos que hay, todos los andaluces no hablan así, igual, no se、claro. puede generalizar. Claro, pues por, por eso digo que hay ambiente aquí, allá en, el, el, norte, en el sur, en el este y en el、lado. oeste, hay que hay、gente. barrios donde se habla diferente que en el centro, y no sé... por, por, por muchos factores.、Vamos. Hay gente que habla. Lo que, que... lo que sí es real, y yo y vosotras conoceréis mujeres como esa que. Con a lo mejor con un marido alcohólico, con hijos que están parados y, y, y se ponen el mundo por montera y, y sacan adelante a su familia. Pues sí, yo de esas conozco muchas. Yo también. <risa> yo, vamos, es real como la vida misma. Bueno, habrá que ir a verla. ¿Esa película está la n z c a n d o en el cine o se puede no, ver de otras maneras? No, no, ya, no. no ya en el videoclub. En internet. En es internet que tenía muchas formas de verse. por Sí, en internet. Es muy cortita. Sí, en internet. 70 se, minutos, se, sí. se puede sí, ver. Se sí. puede ver en internet y se puede. Sí, había m u c h a m a n e r a de. A m í m e l a v d a y t e n é i s que pasar porque yo no tengo internet. Yo la tengo <risas> que ver en la tele. <ríe> bueno, yo te la paso. Yo la tengo prestada, pero te la paso. Vamos con nuestro espacio verde. Brevemente, una noticia que hemos recogido de una amiga, oyente, que está en Canarias, una zinjana, ¿eh, Lola? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Podemos decir el nombre? Venga, lo decimos. Belén Hidalgo. Que ha puesto en el Facebook una noticia sobre La Gomera. ¿Qué ha pasado, Toñi, en La Gomera?、Oh, la Gomera, que ha sido patrimonio de la biodiversidad. No, se la ha da dado el Consejo Internacional de la UNESCO en París por, la, por todo lo, el patrimonio, no solo que tiene patrimonio cultural, y por la, el ecosistema la, por, y demás. El cuidado del medio ambiente. Hombre, y las especies que tiene,、uh -huh. las islas. Por sus y el, valores el, medioambientales el... y su empeño en preservarlos. Sí. Y el, dices Loli, y el、a、lenguaje、ver. universal del silbo. Sí, pero eso ya se lo habían dado. El、ah, bueno. lenguaje universal del silbo, Gomero. e s o y a Es ya un patrimonio inmaterial de, de la humanidad. La no,、sí. lleva, no, y también el Parque Nacional de Garajonay. También hace ya. Se ha quemado este verano sí, bien, en gran t e Sí, sí, sí.、Mm -hmm. Pero、Esperemos de... que se recupere pronto, pronto, porque eso es,、eh, tiene mucha fuerza y ¿eh? para que se recupere todo pronto. Lo del silbo, ¿eh? ¿lo habéis visto? ¿Cómo, ¿Cómo hablan silbando? Es impresionante. Le enseñan a, a los, a los niños. niños y a las niñas en ¿Eh? la escuela.、Y、son graciosas. Bueno, pues enhorabuena a, a los habitantes y las habitantes de La Gomera por. Por este reconocimiento a su cuidado del, del medio ambiente y de y de su reserva natural. Y vamos con frivolidades. s d o n d e se mete la chica del 17? ¿De d o n d e saca? p u e tanto como destaca, pero ella. Tú me petes que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! e o se... t o ñ i le vamos a cambiar el título a esta sección, le yo, vamos yo... a llamar la sección escatológica. No, ¿Qué es escatológica? Yo creo que、eh, son la sesión de clase s y de aprendizaje, porque ya, ya llevamos dos semanas dando clase s de lengua, hoy vamos a dar una clase, hoy toca una clase de ciencia. O sea, aquí de variedad,、pues、y con la nueva ley que ahora vamos a poner, ahora ya no vamos a tener conocimiento del medio, sino que vamos a tener ciencias y sociales, como cuando yo era chica, pues vamos a dar la clase de ciencias. Así <risa> venga, que. Venga, v a Bueno,、maestra. pues hoy, muchas gracias por la maestra, me gusta, me gusta. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la orina, tanto humana como de animales, que es muy importante, aunque parezca que no, y es un bien Que tiramos por el bate en cualquier sitio, pero es muy buena para producir energía eléctrica. a c o n la cara sí, que sí. está? No, Ryan, que es verdad, esto lo han descubierto un grupo de científicos británicos. Y además、eh, sí. es interesante porque además lo podemos utilizar como combustible para los coches, se puede utilizar para、sí. muchas cosas. p o r q u e Es、eh, eh, eh, interesante porque cada año se producen 6,4 billones de litros de orina en el mundo. ¿Cada persona?、Eh, en el mundo, hasta ahí no, no lo sé, yo todavía no me l a he medido, pero yo debo de alcanzar bastante porque yo. Como toda s la s muere. ¿eh? j Como toda la persona. s í que. Entonces. Callaron que esto es muy serio, que es una clase de ciencia. Así que.、Venga. Bueno, es un. Experimentos: los investigadores lograron producir hasta 2,9 miliamperios. Voy a decir lo que es un amperio: un amperio es la unidad de intensidad de la corriente eléctrica. Bien, <risa> maestro. Pues、eh, producían 2,9 por metro cuadrado en cada célula durante tres días. Di, con solo 25 mililitros, mililitro es una medida más pequeña que el litro de líquido. es decir, Con 25 mililitros de orina producen 2,9 miliamperios de luz de electricidad. Yo te lo digo más sencillo para que la gente lo entienda: con un litro de orina. Se puede dar 6 horas de electricidad. d e s d e mañana ¿Sí? lo, guardo, lo guardo yo como estoy guardando el es coche que... para reciclarlo.、Eh, ya que iba a e s t a m o s r e c i c l a n d o nos vamos a poner todo su n humo a la l u Pero esto, claro, esto es lo que pasa. Hombre, <risa> el almacenaje, pobre o b r <risa> e pobre. n o malo es que vamos a tener un olor que va a dar vela. No, no, no, porque vamos a tener olor. Si no comes espárragos, no e pasa. No, porque eso iría igual, se evitaría mucho. Entonces, ¿cómo hay que guardarlo? Explícame. Pero no, q u é guardarlo, no. ¿no? no sé cómo no guardarlo. Está, todavía, todavía no, está, no está, está. comercializado eso. No está claro, comercializado, no a pero esa l o me va. Habría un conducto o algo así y、ah, saldría ahí y a unos depósitos, igual que ahora va. va no、ah, va a、claro. todos los desagüe s、sí, a un ya, sitio ya, ya, y luego、ya. tienen que. Tiene que haber que guardarlo como el aceite, lo、no、estoy yo guardando a r a Botella de 5、no, no, no, litros. No, no, no. <risa> vale, yo s o la q iba tener Con, ¿no? lo menos 2 litros. Yo, Con 5 litros tienes para 30 horas. Eh? ¿Eh? Con 5 litros tienes para 30 horas. ¿Eh? 6 por、Oye. 5 e a s si así la guardo para que m a d e m á s los coches, cuando los transformas en combustible,、eh, pueden andar en una, 40 kilómetros por hora. ¿A 40 kilómetros por hora o、no, puede、no, andar 40? No, no, 40, puede ser 40 kilómetros en una hora con、ah, el combustible.、Ah, bien. Está bien, está bien. Está bien. ¿Cuántos l i t r o s necesitan? ya no lo sé yo eso. Para llegar de bebido o más, de pamplona y p a s barato, pero eso, eso me temo mucho que no lo vamos a ver ni va a llegar porque no lo interesa, porque entonces, s a q u í v a n a s e r lo Del petróleo, claro, a pesar de que nada, nada, no puede. Pues más de uno,、eh, igual está llenando una habitación entre botellas, de como dice, vaya aquí. <risa> bueno, pero para, por si acaso, para el futuro, porque fíjate, yo no sé si lo has visto tú, t o ñ i pero yo sí lo he visto en、qué? internet en Nigeria, en Nigeria, ponerlo, poner un. Un aparato, una, un grupo de científicos en una feria que se llama Maker Fell á f r i c a y veían cómo funcionaba. ...sí,、Había、sí,、algo. Lo han probado, sí, sí. lo han empleado como combustible para robots, en robots lo han empleado,、uh -huh. pero aquí no. Pues igual no está tan pronto. Esto sería muy bueno porque, sobre todo para a l desierto. El desierto, ¿por qué? para Desierto, p o r q u é para mojarlo no, pero igual, que, igual que ahora no. tratamos no. el agua residual, ¿eh? pues entonces no habría que tratarla. Las residuales, ¿no? Bueno, no hagáis muchas conjeturas que ya nos dirán los, los que saben que vamos a hacer. <risa> <risa> Como l o n i s no recoge el aceite, pues s i e n e que guardar el a r e i t e Nada, nada. En serio. Bueno, v a r o s Que no solo es de las personas, que es de los animales bueno, también se puede <risa> recoger. O sea, es que fiaron j la cantidad de estar enorme. Que、bueno, es la... los animales también a n i d e h a e r c a Claro. claro.、Ah, me encanta. n o s o t r o también. <risa> me parece un gran invento. A ver si se no, lleva no Bueno, vamos ya terminando. Vamos con otra noticia que, que ha sido muy importante, más que, que la de Obama, creo yo, porque Obama y, y Romy, o ¿cómo se llama Romy? Ronny. Menos mal, lo p r o d u j o bien.、Sí. Muy ¿no? b i e n muy bien. Así que. Muchito、más o, o menos. menos. A la h o r a d tú ya estás aprendiendo más cosas que la mía. Sí,、por、me el... alegro, me <risa> alegro mucho. Pues el fallo del Tribunal Constitucional sobre los matrimonios gay, ¿no?、Uh -huh. Que por fin han pasado siete años. Siete, siete.、Uh -huh. Siete, y por fin pueden estar tranquilos, porque es que estaba en peligro. Eh, la situación legal de muchos matrimonios. Pero los anteriores siete años esperando. Y de, de, de los de hijos. hijos la, pero que los anteriores siete años en, en una inestabilidad en y en vilo, que eso se dice muy fácil para los que llevamos una vida heterosexual que está todo así muy bien. Pero ellos es que han estado siete años que no sabían dónde iban a estar ni nada. O sea, ha sido bastante ni desesperante. Y、eh? lo que podría pasar. Claro, porque no porque servían,、si、los matrimonios no servían. Si uno se va a tu pareja y le pasa algo, tú. No tiene derecho a nada, absolutamente. Mira, para mí esto es tan simple: que partiendo de la base, que pagan unos impuestos y contribuyen igual que cualquier otro ciudadano, igual que tienen las mismas obligaciones, pues tienen que tener los mismos derechos. Y ya no hay más que hablar, no, no, no hay que darle más vueltas si son dos hombres, si son dos mujeres, si es un perro Pero, y una vaca, que no. Pero habéis fijado que hasta ahí, en, ese, en eso, estamos las mujeres discriminadas. Cuando salió en los medios de comunicación el fallo este. La mayoría que salían eran hombres, no salían ninguna mujer. e s Porque、mujeres. también está más aceptada la homosexualidad de los hombres que de la, de la de las mujeres. mujeres. Sí, sí, sí, sí. Es Ay, que,、ya. claro, los hombres lo aceptan al final todo.、Mm. <risa> sí, de l e r t o ha habido、acepta. bastantes más matrimonios hombres que mujeres.、Mm -hmm. bastante, hombre, bastante en, a, en algo sí ganamos.、En、la homosexualidad femenina、eh, tiene más fácil lo de la maternidad que, que, lo, que, que los homosexuales. Hombres, eso sí. sí es también cierto. La maternidad es más fácil para dos mujeres que para dos hombres.、Mm. Sobre todo la adopción y tal. Bueno, como las mujeres pueden. Hacerse no, la no, fecundación no, y tal. hombre no. no.、Mm -hmm. Hombre, yo pienso que, que, bueno, que es una buena sentencia del Tribunal Constitucional, como la semana pasada estuvimos diciendo que era mala. Que es una buena sentencia, pero que bueno, a mí lo que me sorprende es la cantidad de años que han pasado. Para, para, porque a a r p b u、bueno, es n o e t o Es verdad que hay procesos que a lo mejor requieren pues,、eh, no sé, no consultar con muchos expertos, pero b、bueno, u esta n o e sentencia era bueno, relativamente. e r o luego también cuestión de lenguaje, ¿no? s、sí, i es que lo único... los argumentos. Los argumentos que daban era que la constitución decía el matrimonio, unión entre. No. De, de, no. El derecho al matrimonio, el derecho de un hombre o una mujer a contraer. Bueno, pero no dice que tiene que ser con una, con una mujer <risa> o con un hombre, no dice、okay. nada. En el, en el diccionario, de hecho, lo han cambiado. El diccionario sí, español sí, ya dice sí, sí, sí. Que, bueno, que un matrimonio es la unión de dos personas, sean del mismo sexo sean de diferentes sexos. Claro, pero al cambiar de denominación, pues, ponía también en, en entredicho el tema de los derechos que se producen con el matrimonio y con otro tipo de uniones, ¿no? que ahí es donde estaba un poco la inseguridad, sobre todo la gente que ya se había casado y que. Y que bueno, estaba esperando un poco a Son ver. Son excusas.、No、es que... Excusas del lenguaje que se utiliza, tan, no sé qué, para dar largas, para ver que, cómo iba reaccionando la gente, yo pienso. ¿eh? ¿Cómo es... iba reaccionando la gente ante e s t Esto ese, de dos maneras. Ante、eh. esta nueva. Es... Y claro, como l g o n u a también. Yo pienso que la constitución no debe e de d ser una cosa estática, fija y demás. Tiene que evolucionar con los tiempos y todo, y entonces tiene que modificar a ciertos aspectos. Hay que modificarlo porque no es lo mismo la vida de hoy en pleno siglo XXI que hace 25 años o 30, no me acuerdo, cuando se hizo, se aprobó, creo que fue en el año 75 o 78, no recuerdo. La constitución entonces de aquellos tiempos ahora ha、pues、cambiado、sí. hasta una.、Ah, aunque t e g a más e d a d e n t o n c e s a h o r a la constitución, e s lo,、no、lo que tú la... decías antes de、Me、los desahucios.、Tarde. La ley de los desahucios, por ejemplo, ¿De hablando、vez? de esto, es de 1908. 9. 9. De 1908 1909. Bueno, pues eh, eh, es que no puede ser que, que se haga lo mismo en 1909 que ahora. Que en el 2012. Es que las cosas van para adelante.、Mm. Claro. Y、mm. tiene que ir evolucionando. a la vez que evoluciona pues, el ritmo de vida. Sí, ese es uno de los problemas de la justicia, es que estamos funcionando con no, leyes y pero, con sí, pero, claro, un código es, es, decimonónico en m u c h o s c a s o s Pero en esto te tardan siete años, a diferencia de que te cambia la constitución en quince días. No no, no, no, en una noche. En una ¿no? noche. Sí, pero no. eso lo h i z o los políticos, eso, eso no fue el Poder el Judicial, no fue un tribunal. Bueno, y todavía, claro, es,、eh, todavía. no. Lo que, lo que me refería a que es una reforma que hay que abordar de la justicia entera porque los plazos son.、Eh, está pensado para otro tipo de. De, de, de vida para otro tipo de sociedad. El, la mayor parte del ordenamiento jurídico, en cuanto a plazos procesales, denuncia, con, demanda, contestación a la demanda, tal, tal, que hace que los procesos se dilaten en el tiempo, una barbaridad. Y después tampoco e s t á b a n informatizados, que hoy día con la sociedad de la información. Es que yo creo que eso agilizaría. Claro, eso es costoso, pero se ha hecho, por ejemplo, con Hacienda o se ha hecho con Seguridad Social, se ha hecho con mucha. Con las multas que fíjate, se p debería puede hacer、rápida. perfectamente. <risas> con la justicia también, lo que pasa es que, claro, habría que reformar. Y, no, y, habría, y eso es una reforma muy, muy profunda. en los centros públicos está ahí a u m a t i z a d o Pero es que ahora de... mismo. Los operadores jurídicos están atados de pie y mano porque, bueno, si eso es lo que rige, pues lo tienen que hacer así. Y si no, es nulo el procedimiento.、Claro. Con lo cual, es más fácil echarle la culpa a los juzgados, a los jueces, a la, a la gente que, que, plantearse, que plantearse que a lo mejor hay que modificar en mucho más profundidad. ¿no? Claro. Bueno, de, te, de todas maneras, el, el problema fue político porque fue el Partido Popular el que denunció. Ah, sí. De、sí. l matrimonio. Y, y además hubo una presión de la iglesia importante. Hombre, ¿eh? con、qué? la iglesia hemos topado. <risas> todavía, todavía la conferencia episcopal. l l o l i No, y que ahora hay voces de la iglesia y hay voces de, una platafo de plataformas que van a recurrirla otra vez. Y hay voces que le están diciendo que no comprenden cómo. El partido, el PP, ha aceptado esto y que no recurre. Porque, o sea que por ahí tenemos voces que están ahí muy enfadadas porque, porque que dicen que no llamarán nunca matrimonio a esa unión. Bueno, pues que no se casen por la iglesia, si no se van a casar por la iglesia,、no, si、pues sí, lo casas tú, l a m p o c o lo, sí, lo que busca、está. la homosexualidad, lo que busca es tener los mismos derechos. O sea, que, que, que la iglesia, un homosexual. Vamos, yo no soy homosexual, soy otro sexual y a mí lo que piensa la iglesia es que, vamos, me la trae el pairo. v Es que es、ah, así, me la trae el pairo porque para bueno, mí la pero, iglesia se pero, ha quedado arcaica, es una cosa pero, tan. Pero antigua, Lola, perdona. Con una idea、ah, tan retro. Sí, pero hay sí, personas pero cristianas sí, católicas. Sí, mucho, que s o n homosexual. e s Perdona, hay personas católicas, cristianas católicas, que son homosexuales y、si、quieren el reconocimiento p、pues、a r a l a i g l e s i a n a ir? ¿Por qué se n l o r qué se van a o r q s a n ir? ¿Por u se n a i qué se van a ir h a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a a r a ir a ir a i Que sean reconocidas, no como una enfermedad que la iglesia dice muchas veces. Entonces, pues bueno. Pero a m á s si es que es absurdo, ¿quién no tiene un sobrino, un primo, un amigo, un cuñado, un hijo?、Eh, todos tenemos ya.、Eh, el, no es. Si es que es, es absurdo. Y si no eres tolerante, tienes que ser tolerante. Dice con... que no, l se o h a r e s e va a volver、si、e el... Además, yo, yo, hombre, yo voy a contar una anécdota porque es de una persona que ya está fallecida. Pero yo me acuerdo que hubo una persona que, que me habló y me dijo una vez: si yo le pusiera una bombilla a cada, a cada, a, a cada hombre casado con el que yo me he acostado a quien decía, a ese día aparecería una feria. <risa> <risa> por <risa> lo cual, hay todavía, hay, hay todavía mucha gente dentro, por ejemplo, de este pueblo con 40.000 habitantes, encerrado dentro de una cosa que, que, que bueno, que. Parece una tontería quien no lo es, pero l a p e r s o n a que lo es, porque yo lo, lo vivo e n gente que conozco, es que esas personas cuando se m u e r a n es que dirán, bueno, ¿y qué he hecho? ¿y qué he vivido? ¿Y qué? Es que tienen que estar viviendo una doble vida y engañando a todo el mundo. Y es muy duro. Lo que pasa es que, claro, desde la s facilidad de ser lo que todo el mundo es, es muy sencillo. Pero cuando se es un poco diferente en otras cosas. Entonces no eres normal. Exactamente. ¿Y lo normal qué es? Lo que no hace es... todo el mundo. Bueno. Pues nada, enhorabuena a los que están bien casados, están bien casadas y ya no hay marcha atrás. Y, y como dice, dice el presidente de la Conferencia Episcopal, que María Santísima cuide de las familias. E interceda por los gobernantes sobre quienes pesa el deber y a quienes compete el servicio de ordenar con justicia la vida social. Pues amén. n o de cura, ¿eh?、Cámara. Por favor. Loli sirve para t o d o h a s t a de cura, ¿eh? La iglesia siempre dice. Vamos con las convocatorias y terminamos.、Eh, Resúme, Loli. Resúme. Resúme si puedes. Venga. El día 15 a las 10 y media, en SEDESA, jornada de soluciones al bajo coste b a s a d o s en redes sociales, comunicación y legalidad digital, lo organiza el CADE.、Eh, también ponen al servicio de la ciudadanía un punto de asesoramiento. El día 15, Jornada de Prevención de Incendios y Accidentes de Tráfico en Personas Mayores. Se va a realizar este, esta jornada en las instalaciones del hogar del pensionista y contará con la presencia de Policía Local de Seguridad, de seguridad Vial y el jefe de la Policía Local. El día 15, día sin alcohol, la Asociación de Nuevo Caminar, junto con la ciudad. ¿Cómo era? Eran las drogas, en, sí, del ayuntamiento, un, un programa que tiene el ayuntamiento, o sea, la Asociación Nuevo Caminar, el ayuntamiento, en la Casa de la Juventud, para todos los jóvenes y todas las jóvenes, pues teatro, fórum, charlas en los centros educativos, folletos de Tú te has visto cuando bebes. Alcoholímetros desechables para las autoescuelas y regletas de medición sobre los niveles de alcohol, todo eso se va a dar en esa campaña. Tenemos el día 15 una conferencia a cargo de Miguel Cruz Giraldes, profesor de Lengua y Literatura de la Universidad de Sevilla, organizada por la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Vélez de Guevara. A las ocho de la tarde en el museo para hablar La Serrana de la Vera, una tragedia famosa de Luis Vélez de Guevara, autores hijanos del 1400 y pico. Bien, ¿qué más?、Eh, tenemos qué? ¿Toni? En el teatro tenemos el viernes 16 de noviembre a las 9, Maribel y la estrella familia de la agrupación Álvarez Quintero. Y el sábado 17. 17 de noviembre, también a las 9,、eh, Alejandra Rodríguez cantará. Yo tengo las la filas 6. Fila. <ríe> la fila 6. Tenemos el día 16 la presentación de la biografía de Carmen Cabello. No he encontrado dónde, Loli. No, yo tampoco, o ¿eh? Nos tenemos、Bien. que enterar. Es que nos o lo dijeron、ah, bueno. a título personal. Sí, ¿no? No, no sé, la... porque ¿no? también el 16、sí. hay una presentación de un libro de Paca Torres. Que se llama Sobre... Libertad de una Mujer Gitana. Presentado por Pilar Tábora. Presentado por Pilar Tábora. No. Ah, sí, presentado por Pilar Tábora,、sí. La cineasta andaluza.、Eh, sí, ¿Ah? Pilar sí, sí, Tábora sí. es. La hermana. De... La hermana.、Oh, La hermana de Tábora, del director del de teatro. De. ¿Cómo se llama?、Vale. Bueno, y nuestros amigos del club de rugby, ¿eh? el día 23 en el salón de actos, bueno, ya hablaremos de eso, en la Casa de la Juventud, dos charlas sobre el cáncer de próstata. Ah, sí. A las 10 y a las 12、Bien. de la mañana. Y un partido el 24 para re recaudar、mmm, dinero. Dedicado a la Asociación contra el Cáncer, que lo dijeron aquí también cuando vinieron. Y el día 16, inauguración de la exposición de pinturas de José Luis Jiménez Sánchez Malo, de, organizado por l Amigos a de e f i j a en el Museo de la Ciudad. Y también enterarse por、um, Ciudadanía Ecijana que hay rutas este fin de semana para poder visitar palacios. Conventos, fachadas y demás. Y en la Asociación Hierbabuena,、bueno. taller de literatura, taller de teatro, taller de pintura. Sí, en,、eh, en la calle Azufaifo, 10. Sí, el taller de teatro se impartirá es para, bueno, es para preparar una pequeña representación que tendrá lugar el día 25 en la Plaza España con motivo del de día,、eh, día contra la Violencia hacia las Mujeres. La mujer. Y, y se hará el martes de, de, en, la, en la Asociación y e r b a b u e n a el martes de 10 a 1, y el jueves, que serán tres horitas, y el jueves de 10 a 1, también tres horitas para preparar ya el, el espectáculo. Vamos el a ver. El que quiera que haga, vaya por allá y estará bien.、Retirado. Y antes de que me olvide, la pregunta del millón. Eh, para ganarse un maravilloso libro de bolsillo. ¿Cómo se llama la isla Canaria? <risa> la isla Canaria que, que ha sido declarada recientemente reserva de la biosfera. El que lo sepa, que venga a la calle del Carmen 64, que le espera、recordamos, un libro. Recordamos los números para las personas que quieran ponerse en contacto con Educalia, Efija. ¿eh? Los números de teléfono son el 677-087-922 y el 692-197-267. Muy bien, y terminamos dedicándole una canción preciosa de una princesa guanche que se llamaba Guacimara a nuestra amiga Belén, que es nuestra, la hemos nombrado ahora mismo corresponsal en, en Canarias, a Belén Hidalgo. Eh, os esperamos la próxima semana en nuestro programa. Las somos todas. De mayor, quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Cuentan que en esas luchas con caudillos y piratas, Amazona singular al frente de su mesmada arrogante se batía la princesa Guasimara. Y cuentan que era también. Entonces, entonces llegó el del u g o y tras el primer esfuerzo ineficaz que le trajo la derrota de a c e n t e j o armado en la Gran Canaria, con Guanarteme el converso, volvió a la carga y los g u a n c h e s a su empuje sucumbieron. Arrojó diadema y cetro y vagando por las cumbres anduvo de cerro en cerro, espantando a los rebaños con sus profundos lamentos, gritos de rabia y dolor, imprecaciones al cielo que en sus alas recogían las águilas y los cuervos.